Eh, bien bien bueno bruno eh, clasificaste a las finales de los juegos culturales evita eh, al ganar en tu categoría eh, freestyle haces sí. mm. eh, a ver contanos cómo cómo fue eso eh, esto que se de, fue la semana pasada y no sé eh, yo no, no me lo será ni para nada que iban a, a, a estaba eh, contraria y estaba rechando, aunque sea, ¿no? no, pensaba que no iba nada que como que pensé que los otros tipos habían entrado mejor, no sé. Y cuando llamaron a la segunda y quedaba solo yo, bueno, ahí, bueno, me reaccioné y me puse a llegar, bueno, ahí, bueno, salí. Eh. Bruno, buen día, ¿cómo te va, Juan Pablo? Te habla. Eh, si tenés puesto el altavoz o un auricular en el teléfono, te pedimos que lo saques, así te escuchamos mucho mejor, porque si no eh, eh, se nos dificulta un poco. Y más allá de eso, eh, contanos, ¿desde cuándo te dedicás a esto? ¿Por qué? ¿Cómo arrancaste? Eh, yo cuando me empecé a dedicar a esto, eh, me empecé en junio de este año, o sea, yo empecé a dedicarme con esto. Uh -huh. eh, yo al principio... Eh, yo me enteré de juegos evita y bueno ahí no leí mucha importancia porque pensé que en no estaba rap porque ahí yo no veía nada mm. entonces bueno después acá en mi pueblo me llamaron para hacer un rap del de algo cualquiera y bueno eh ese día era como más o menos el 15 de de agosto que tenía que presentarme Bueno, eh, a mí me habían llamado Como el 20 de julio, por ahí Bueno, y ahí como que Después estaba armando una canción Así, de más o menos también Parecía la que presenté Pero no, no la misma Y Ahí se hice, hice y después eh, Mi maestra Seferina eh, Me Fue a nuestra a nuestro curso Y ahí no nos dijo algo sobre Juegos Evita, nos dijo eh, que si queríamos participar, ahí vi que está Frisdine, así que participé. Y, y eh, esa par canción que antes había presentado acá en mi pueblo, bueno, ahí agarré una partecita chica y después lo otro le empecé a hacer con mis palabras. ¿Y esa participación cómo se hace? ¿Viajaste a algún lugar o es todo por internet? ¿Cómo se manejan? Eh, participación eh, no eh, más o menos te tenés que inscribir a un lugar y después eh, yo al, pri al principio fui a uno localidad que está cerca de acá como 28 kilómetros más o menos que es San Isabel ah, y sí. ahí fui y gané y bueno después voy eh, Bruno y la canción que presentaste o que cantaste o que actuaste eh, sobre qué tema es eh la canción que presenté es sobre el río Toel ¿Ah? que es como mi canción habla sobre como que si fuera una protesta a, a Mendoza pero como que que nosotros acá La Pampa en eh, el oeste pampeano estamos buscando pelea, eh, como que estamos pidiendo que Mendoza y La Pampa eh, sean hermanos y que que La Pampa tenga derechos porque acá en acá en al acá en el oeste cambiano teníamos el río tu él hace tres años y después viendo se apoderó del río tuel y nos quitó el río y es una canción que ya como contaste eh, habías escrito eh, no, eh, no sí la de, de, de del principio de, de el principio que yo de la canción eso sí lo saqué ah. de un de un coce y después el, todo el resto lo lo escribí yo con mis palabras y todo eso. ¿Y, ¿Y haces otras canciones? Más allá de que haya concursos como este, o, o no. vos vos ¿Esto es algo que te gusta, que lo haces habitualmente, que te pones a escribir, a cantar? Sí, a mí me... Eh, cantar, sí, siempre. Eh, así de rap y eso. Eh, escribir, más o más, o sí hago canciones así. Eh, más o menos de así también de... Como, hago canciones que no sé, cosas que ponerle, no sé, me de viaje a un lugar y ahí como que escribo todo uh -huh. como un uh -huh. y, y ahí en el pueblo en Algarrobo se junta pivadas y de, chicos, chicas, chiques de tu edad eh, a, a hacer esto. Como ocurre por ejemplo en una ciudad más grande como Santa Rosa, nosotros eso lo vemos acá, pero ahí cómo se manejan y no ahí bueno eh, no sé como que como que te no sé como que ahí todos nos juntábamos y después la verdad, no sé, llaman, ponerle a cada curso eh, eh, y como que llaman a cada curso y ahí preguntan si quieren participar y si, bueno, si participan después los juntan todos juntos y los llevan a una localidad y, y bueno, ahí pero Más o menos entendí la pregunta. Eh, digo, por fuera de la escuela, ¿se juntan ustedes a, a, a rapear con alguien ahí? Ah, ah no, no, no, no, no nos juntamos. No, ah. que yo soy el único acá que rapeó. Ah, bien. Che, eh, Bruno, y eh, bueno ¿van a viajar a Mar de Plata? ¿A las finales, en octubre? Sí. <ríe> no lo podés creer, pareciera. No, ni siquiera la... No, no, no, pensé mucho cuando cuando gané, no, no, no, me sentí, no sé, como que no lo podía creer, no sé, mm. eh, dolía mucho la panza, no sé. Así. Claro. Eh, Bruno, ¿conocés el mar? Eh, sí. Sí, ah, bueno. Sí, eh, y Bruno, y además del profesor Seferino, eh, o maestro, no sé cómo le decís vos, eh, ¿quién más eh, te ayudó o te, te da impulso en esto que estás haciendo? Uh, una de las mayoritariamente que me ayudó muchísimo en todo esto Que siempre me ha apoyado es mi mamá uh -huh. y mi abuela eh, Ellas son las dos personas que más me han ayudado acá Hasta que he llegado me han ayudado muchísimo las dos Porque me han acompañado y eso Y otro es mi mejor amigo que él algunas veces como era medio rapero Me da algunos consejos que se llama Valentín Tomá, bien. muy bien. ¿Qué es de ahí? es ¿Amigo tuyo del pueblo? Sí, es de acá del pueblo. ¿Más grande que vos? ahora o? Justamente ahora me está escuchando. ¡Eh, qué <risa> grande! Sí, Bruno, ¿y eh, quién te gusta de artistas eh, que hacen esto? Eh, que hacen rap, trap, eh, ¿cuál es el que más te gusta? Eh, Pablo Londra. Pablo Londra, uh -huh. ah, bien, bueno. Bueno, Bruno, eh, nada. Así Ahora vamos estás. a escuchar el... Ah, el, ¿lo tenemos? Sí, lo Muy vamos bien. a escuchar para el, el cierre. Eh, es el video que está publicado en InfoHuella, que es el, el que hizo sí. Bruno. Bueno, lo vamos a estar escuchando, así que compartilo ahí con, con tu amigo. Dale. ¿Querés, okay. ¿Querés contarnos algo más? Y si no, muchas gracias, más vale. No, no, no quiero no hablar más de preguntas y eso. Bueno. Bueno, Bruno, éxitos para lo que viene. ¿eh? Bueno. Gracias. Te mandamos un abrazo acá. Sí, chao.